Radio Show. Amigos, mis amigas, mis colegas del metal, espero que estén todos bien en esta n e noche. Les s a l u d a su amigo Dark Nerudas y usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com con bases en Puerto Rico.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 Esperamos tener una excelente noche y divertirnos muchísimo con lo que nos apasiona, que es el heavy metal. Como todos los domingos, los invito a que formen parte de nuestro chat en vivo a través de la plataforma de Heavy Metal Mansion. Simplemente tiene que conectarse con metalpr.com diagonal en vivo. Ahí le aparecerá una cajita para que ponga su nickname y automáticamente pasa al chat a compartir con los muchachos que están allí compartiendo opiniones、eh, y disfrutando del programa. No solamente、eh, puede estar durante la transmisión de Heavy Metal Bunker Radio Show, pero también durante la transmisión de la nueva lechonera del rock con el lechón atómico. Que es lo próximo, inmediatamente nosotros terminemos. Así que、eh, están todos invitados a pasar al chat.、Eh, también les informo que hoy, 8 de marzo,、eh, la hora en los Estados Unidos vuelve a cambiar y retrasamos una hora. Así que a partir de hoy, ya h s t a nuevo aviso. En Texas,、eh, Heavy Metal Bunker Radio Show vuelve a comenzar a las 6 de la tarde. La hora de Puerto Rico no se altera para nada, sigue siendo a las 7 de la noche. ¿okay? Eh, así que, réstale una hora a lo que era la hora de diferencia. Por ejemplo, creo que de ahora en adelante,、eh, New York tiene la misma hora que Puerto Rico. Aquí en Texas h a b í a dos horas de diferencia, ahora solamente va a haber una hora. Eh, nuestro programa pues se adelanta y ahora va a ser a las 6 de la tarde para la gente que esté acá en el área de Texas. Muy bien, y todo esto va a ser hasta nuevo aviso. Esto dos veces al año está lo que le llaman el saving light,、eh, que es el cambio, ¿verdad? Por la cuestión de la puesta y la salida del sol. Ajá, pues nada,、uh, hoy ya comenzamos, comenzamos de lleno. En nuestro despegue del programa, y nos fuimos diferente. Hoy despegamos con metal en castellano, con una de mis bandas favoritas、eh, del metal en español. Nos fuimos con los argentinos de Rata Blanca, un temazo del 2005. La llave de la puerta secreta.、Okay. Ahí teníamos a. Walter Geraldino, que es una bestia en la guitarra. Y teníamos a Barilari, que ni colto ni perezoso, tiene un bozarrón de u s t e d y Tenga. Un bandón, no solamente en sus producciones discográficas, p e r o en vivo. Rata Blanca es un espectáculo de otro nivel. Así que me dio, me dio con comenzar el programa con metal en castellano, ¿ok? Hoy vamos a tener un programa bastante variadito.、Eh, Quiero agradecer a la gente que nos ha escrito y nos ha felicitado por el pasado programa que fue dedicado al trash metal.、Eh, nos divertimos mucho. La verdad, que el programa estuvo bien pesado, bien candeloso. Había mucho fuerte con todos esos clásicos del trash de la las diferentes áreas: los Teutonic Four, los Big Four, los.、Eh, San Francisco Bay Bands,、eh, las bandas de New York, de New Jersey, así que tuvimos muchas bandas,、eh, en su mayoría bandas clásicas del trash metal, en nuestro pasado programa y los trachosos que estaban por ahí、eh, sintonizándonos, pues、eh, se lo disfrutaron. Y hemos recibido muchos mensajes en agradecimiento y felicitándonos por ese programa. Gracias, chicos. Nos divertimos mucho、eh, haciendo el programa. Y esto era para compartirlo con ustedes. Bien, vámonos entonces con nuestro primer bloque de la noche.、Eh, y esto es para complacer a aquellas personas como Juanqui, que le gusta el, el metal progresivo. Eh, vamos, a, vamos a darle un bloquecito. Vamos a darle un bloquecito de metal progresivo aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com. De regreso, usted está sintonizando metalpr.com y está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Le saluda a su amigo Dark Nerudas. Comenzamos ya con nuestro primer bloque de la noche. Este bloquecito se lo quise dedicar a aquellos fanáticos del metal progresivo. Que siempre nos están pidiendo、eh, cositas que incluyamos en nuestro programa y a veces nos enfocamos mucho en el fueteo y se nos olvidan estos muchachos que nos encantan, porque a mí también me gusta mucho el metal progresivo. Y eso que comenzamos con una de las bandas más importantes en、eh, las últimas décadas en lo que al metal progresivo se refiere. Y comenzamos con Symphony X de su álbum The Divine Winds of Tragedy de 1997. Estábamos escuchando Sea of Lies, el gran Michael Romeo, dando cátedra de lo que es f u e t e o progresivo en el heavy metal con Symphony X. Después nos fuimos con una banda, un proyecto. Yo no sé cómo llamarle a esto, lo que sí es que era un trabuco espectacular. Y esta era la gente de Ring of Fire.、Eh, de su álbum The Oracle del 2001 estábamos escuchando Face of Fire. Ese junte de Ring of Fire、eh, fue una cosa brutal. Esto fue un junte que hizo、eh, Mark Balls.、Eh, El ex cantante de Invin m a s t i n se unió nada más y nada menos que a Tony m a c a l Pine.、Eh, también incluyó al ruso、eh, Vitaly Kupri, una bestia en los keyboard. Y como si fuera poco, incluyó a Virgin Donati en la batería. Entonces, esto que originalmente. Era、eh, una banda solista de Mark b o w l e s que lanzaron un primer álbum llamado Ring of Fire. Mark b o w l e s decide llamar a la banda completa Ring of Fire y de ahí partieron a grabar varios álbumes más.、Eh, esta banda o este proyecto cambió de alineación en varios, en varios discos.、Eh, Tony McAlpine no, ato, no tocó en todos,、eh, Virgin Donatin tampoco tocó en todos los discos, así que han, ha habido. Pero、eh, de todas las alineaciones de este proyecto, la alineación、eh, del DVD、eh, Burning Life in Tokyo, que es del 2002, es la alineación más brutal que m a r k Bowls logró、eh, tener en Ring of Fire. Entonces estábamos escuchando del disco de Araco. Eh, Face of Fire del 2000, y luego nos fuimos con otra banda progresiva que tuve la oportunidad de conocerlos en el 2008 en el Proc Power USA en Atlanta. Estos se llaman Spheric Universe Experience, son unos muchachos o eran unos muchachos en el 2008、eh, de Italia. Una banda progresiva brutal. No es una banda que ha tenido mucha exposición acá en América, pero en Europa sí、eh, han tenido eh, eh, bastante adepto. Son una banda bastante reservada, no los van a ver en muchos festivales grandes, ¿verdad? pero、eh, son una banda que se mantiene grabando álbum cada cierto tiempo, de hecho, desde el 2000. 3、um, que fue su primer demo. Yo conocí esta banda en el 2008 cuando tiraron su álbum Anima en el 2007.、Eh, y tengo entendido que tienen como unos 5 álbumes. Del último, no sé si fue en el 2017 o el 2019, pero es una excelente banda. Son unos excelentes músicos. y、si、a usted le gusta el metal progresivo, bien tocado. Les recomiendo s p h e r i c Universe Experience. De su álbum Anima estábamos escuchando el tema Septic del 2007. Ok. Así que eso era lo que teníamos en este bloque progresivo. Bien, vámonos r a p i d i t o para otro bloque. Pero vamos a bajar un poco lo q tanaje porque. Desde el domingo pasado que tuvimos dos horas de pura candela trash y hoy comenzamos con mucha progresión. Vamos a bajar un poco el octanaje. Vamos a escuchar algunas bandas que son un poco más t r a n q u i l a Pero eso no quiere decir que no sea buena música. Así que vámonos con nuestro próximo bloque aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. I still hold you in my heart. I still call out your name every minute, like the first day of love. Though I walk alone, I still long for your touch, just like the first day of love.、Hey. just one de rock se llama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 Estábamos escuchando、eh, un bloquecito bastante ochentoso, aunque uno de los temas no es exactamente ochentoso, pero estábamos por ahí paseándonos por la década de los ochenta.、Eh, ese primer tema que escucharon era nada más y nada menos que Survivor.、Eh, sí, un tema bastante fuertecito. En realidad no es un tema de Survivor. En realidad esto es un álbum de、eh, Jamie j a m i s o n、eh, bajo el nombre de Survivor. El álbum se llamaba Empire del 1999. Y aunque alguno de estos temas, incluyendo este tema que se llama First Day of Love, aparece en algunos g r e a t e d hits de Survivor, en realidad. Este álbum es un prototipo de álbum solista de Jamie Jameson que lo grabó bajo el nombre de Survivor. Pero es un excelente tema, siempre me ha encantado este tema. Siempre me han e cantado Jamie Jameson como cantaba, pero este tema me gusta mucho.、Eh, y como les digo, del álbum Empire de 1999, este tema se llamaba First Day of Love, bajando un poco el octanaje. Después nos fuimos con una banda que fue bastante reconocida, aunque no tuvo tantos éxitos en los 80, pero sí tuvo un éxito que marcó bien fuerte. Y estamos hablando de la gente de Autograph, de su álbum Loud and Clear. Estábamos escuchando el tema Loud and Clear de 1987.、Eh, Autograph es una de las bandas que va a estar en Puerto Rico en. En mayo, en el evento que se va a estar llevando a cabo en el anfiteatro, y cerramos este bloque con la banda Black and Blue de su primer álbum Black and Blue. Estábamos escuchando、eh, un tema que fue muy, muy sonado en los 80 que se llama h o l d on the 18 de 1984. Esta es la banda del. Actual guitarrista de Kiss, Tommy Toyer,、eh, y que de vez en cuando él los reúne para tocar el uno que otro、eh, show. Era una banda muy divertida,、eh, sonaban bastante bien.、Eh, era la típica banda ochentera de aquel momento.、Okay? Así que teníamos un、eh, bloque un poquito、eh, más tranquilo.、Eh, De lo que estábamos acostumbrados. Bien, vámonos, vámonos para otro bloque más. Esta vez nos vamos a ir con la gente de Blue Merger. Estamos, mi gente, en Heavy Metal Bunker Radio Show. Regresamos. Eso que estuvimos escuchando en este bloque era nada más y nada menos que Blue Murder de su primer álbum, Blue Murder. Estábamos escuchando precisamente el tema del álbum y de la banda Blue Murder, un bandón que siempre ha sido espectacular. Después nos fuimos con otro de esos trabucos que ocurren en la historia del, del rock. Y nos fuimos con David Lee Roth、eh, de su álbum Eat It and Smile.、Eh, el tema Shy Boy del 1986. Aquel trabuco con Steve Vai. Tenían a Billy c h e e h a n a Greg b i s o n e t o sea, aquello era un trabuco que no podía durar mucho tiempo, un bandón、eh, que se buscó David Lee Roth en aquel momento. Me encanta, me encanta ese álbum. Tiene sus canciones payasitas tipo David Lee Roth, pero tiene unos temazos de verdad que hay que decirle a usted y tenga. Y cerramos el bloque con nada más y nada menos que con YT de su álbum Contagious. El tema que estábamos escuchando era The Kid Goes Crazy de 1987. Ok, así que con eso cerramos este bloque. Bien, vamos a hablar de algunos eventos que están en agenda, mi gente. Primero que nada, están. Tan reciente como el pasado viernes estuvimos viendo a Overkill aquí en Houston, Texas en el Warehouse Live en su Wings Over the USA Tour con Exhorter. Concierto de puta madre. La verdad, que Overkill, a la medida que pasa el tiempo, esta gente cada vez suena mejor. Es la cuarta vez que tengo la oportunidad de ver a Overkill y cada vez suena más brutal. No voy a hablar mucho de ello. Si usted quiere conocer u n a reseñas sobre este show y nuestra opinión al respecto, esperen esta semana a través de Heavy Metal Bunker Review, nuestro nuevo canal. En YouTube, sintonícenos en YouTube, búsquenos por Heavy Metal Bunker Review y vamos a estar publicando、eh, esta próxima semana una reseña sobre este concierto. Ok, muy bien, mi gente. Vámonos entonces con algunos, vámonos r a p i d i t o con algunos espectáculos.、Eh, como ya saben, se va acercando el h e l l s h Hero Fest aquí en Houston, Texas.、Eh, Donde hay un conglomerado de bandas brutales y comienza con un pre-party、eh, que va a ser、eh, nada más y nada menos que con Hellstar, Bewitch y Night Cobra. Es el pre-party que se va a estar llevando a cabo el, día, el viernes 17 de abril y el 18 en el、um, White Oak Music Hall. Se va, ya, uh, se va a dar ya de lleno el h e l l s h Heroes 3, que incluye un montón de bandas como Riot Act, que son los ex miembros de Riot. Van a tener bandas como Hunt, Night Demon, High Spirit, Champion, Eternal Champion. Va a estar Riot City, Altar of Oblivion, Smolder, Travelers. Va a estar un clásico del New Wave of British Heavy Metal Satan. Y como、eh, Headliner, nada más y nada menos que a Candle Mass. Así que esto va a estar de puta madre. El lechón atómico y este servidor ya tenemos boletos VIP para estar dentro de ese, ese eventazo. Muy bien, el sábado 30. De mayo en el anfiteatro Tito Puentes en Puerto Rico se va a estar llevando a cabo el Rock in Vivo 3, donde van a estar las bandas Slaughter, Kicks, Vixen y o u t o g r a p h un party ochentoso de los Hairbands. Si a usted le gusta y le divierte y tiene nostalgia por esa época, ese es el party que usted debe estar visitando. También en Puerto Rico. El 13 de junio está, va a estar en Puerto Rico en la respuesta na,、eh, Midnight con Night Demon. Y como、eh, opening band local estará Dantesco.、Eh, el 14 de noviembre se va a estar llevando a cabo el Mexico Metal Fest. Este va a ser el, uno de los festivales más brutales. Que se va a estar llevando a cabo en México. México、ah, va a tener varios, ya ha tenido algunos y, y sigue、eh, ¿verdad? teniendo festivales grandes, de, de grandes proporciones. Este es uno de los festivales más atractivos para mí.、Ah, primero que nada, va a contar con The Tautonic Four. Ahí va a estar el Creator, Sodom, Tankar, d Destruction. También va a estar Mayhem, va a estar Pentagram y un montón de bandas más. Así que este va a ser un muy, muy buen festival. Tengo que hacer la salvedad. Muchos de estos festivales en estos momentos están peligrando debido a que algunos productores y en algunas ciudades están. Cancelando eventos multitudinarios debido a la cuestión del coronavirus. Están tratando de、eh, evitar eventos donde haya mucha conglomeración de personas. Ya en Europa se, co se han comenzado a cancelar, no solamente bandas independientemente del f e s t han comenzado a cancelar sus participaciones, pero ya han habido algunos festivales en Europa. Que se están cancelando. Así que crucemos nuestros dedos de que estos festivales se mantengan、eh, porque están peligrando、eh, debido a esta situación epidémica del coronavirus.、Um, vamos a ver qué más tenemos. Pentagram va a estar celebrando su 50 aniversario y en abril 9 va a estar en Santiago, Chile. Allá yo sé que mi amigo Daniel eh, eh, va a estar viendo a Pentagram、okay? eh, en Chile, así que todos mis amigos chilenos vayan a ver esto porque esto no se da todos los días. Sepultura estará con Sacred Rice Crow Wars aquí en Warehouse Live en Houston, Texas, y esto va a ser el 16 de abril. Así que Sepultura acaba de lanzar un álbum espectacular, una de las mejores producciones en mucho, mucho tiempo. Así que、eh, si usted es de acá del área de Houston, vaya a verlo y van a estar respaldados por un, unas cuantas bandas poderosas. Ok. Puerto Rico Metal Barbecue, i n m i n e Annihilation. Va a estar llevando un evento este próximo 14 de marzo. Es, aquí va a estar Massive Destruction, Cabal, o m n i f a r i a n Va a estar p a r i s i a Patient, Irrational Thought y la gente de i r c a l i a Esto se va a estar llevando a cabo en la Peña Militar en Camuy. Puerto Rico, estos festivales que se dan en la peña me dicen que se dan de puta madre, así que、eh, el donativo son cinco dólares, así que no le sale ni a dólar la banda. Así que vaya, apoye la escena, apoye la peña militar, apoye todos los festivales de bandas locales. Eh, tenemos a Testament en concierto que va a estar junto con The Black Dahlia Murder y Municipal Waste. Van a estar aterrizando en Houston, Texas, el 23 de abril. Así que vamos a estar allí también.、Um, Jeff Tate va a estar en su gira. Del de 30 aniversario del álbum Empire. Y en su concierto va a estar tocando o va a estar cantando el álbum Empire en su totalidad y el Rage for Order en su totalidad. Este evento se va a estar llevando a cabo aquí en Houston, Texas, en el House of Blues, el 22 de marzo. Y ya, mi amigo Jay Alamo y este servidor tenemos boletos para ser testigos de lo que va a pasar allí, ok? Así que estas son las cositas más importantes que tenemos en términos de evento. Vámonos ahora con otro bloque de estos que me gustan del metal de la nueva generación, ok? Vámonos con un bloque de bandas de New Wave of Traditional Heavy Metal. Los voy a dejar con este bloquecito y nos escuchamos ya mismo. Usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com. pasados años hasta el día de hoy y mirando al futuro rememorando los mejores momentos históricos Estoy acentrando gente, miren cómo esto está como Vamos r m para e el r ritmo hoy u en el Now el policía Metallica this family San Juan c o m mí la máxima concentración en la historia de l metal el heavy historia Está en puestos Señores, tema aquí muy no estupido rico パッドリックのメダルを見てみてください。 Heavy metal mansion, pasado, presente y futuro del metal en puerto rico. Ay, ay, ay, ese bloque estuvo fuerte y estuvo bueno. Y estábamos escuchando heavy metal de la nueva generación. Y comenzamos este bloque. Um, con una banda australiana que se llama Elm Street, un bandón de cuatro pares de su álbum Knock 'em Out with Metal f i s t del 2016, estábamos escuchando el temazo Face the Reaper. Me encanta esa combinación de acústica con el metal. Eh, una música así, media tradicional del heavy metal, pero la voz es media trash. Es una combinación muy rara y muy interesante. Me gusta mucho la gente de Elm Street, un bandón de la nueva generación. Después nos fuimos con los suecos que se llaman Air Rage. De su álbum Across the Line del 2017, estábamos escuchando el tema Hold the Flame, un temazo de un excelente disco. Y cerramos este bloque con una banda de Pennsylvania. Esta gente se llama Icarus Witch. De su álbum. Goodbye Cruel World. Estábamos escuchando precisamente el tema del álbum, Goodbye Cruel World. Así que teníamos esas tres bandas de la nueva generación haciendo buen metal pesado. Pero r a p i d i t o y sin hablar mucho más, nos vamos con mi tradicional bloque de metal en castellano. De esos que me gustan mucho a mí, le gustan mucho al River y al Lechón Atómico. También le gusta mucho a alguna gente que no sintoniza toda la semana. Pero también hay otra gente que todavía no entiende que el metal y la música no tienen idioma. Y nos vamos con el bloque de metal en castellano y comenzamos con nuestra gente que le gusta mucho a Nestalí. La gente de Zenobia. Saluda Dark Nerudas y quiero invitarlos a que sintonicen nuestro nuevo canal de YouTube, Heavy Metal Bunker Review, donde estaremos publicando periódicamente cápsulas de reseñas de concierto, álbumes y nuevos videos que salgan al mercado, así como entrevistas a bandas. Recuerden Heavy Metal Bunker Review a través de YouTube con Dark Nerudas. Entre, suscríbase al canal y reciba notificaciones de todas nuestras publicaciones. Heavy Metal Bunker Review, una producción de Heavy Metal Bunker Entertainment. De regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show, estábamos escuchando nuestro tradicional bloque de metal en castellano. ¿Ok? Y comenzamos este bloque con la gente de Zenobia. De su álbum Alma de Fuego 2, estábamos escuchando El Pacto. Esto es un álbum de 2016. Un muy buen disco, excelente disco.、Eh, de hecho, recientemente, esta semana, salió un nuevo single de Zenobia en YouTube. Que es un adelanto de lo que será su próxima、eh, producción discográfica. También nos enteramos de que el guitarrista de Zenobia ahora、eh, va a formar parte de Mago de Oz. No sabemos、eh, si él va a continuar con ambos proyectos o si Zenobia va a tener que buscar algún sustituto, ¿verdad? No sabemos qué, cómo es la cosa. Lo que sí sabemos es que. Eh, Mago de Oz va a continuar su gira y va a terminar su gira con el guitarrista de Zenobia mientras Zenobia está trabajando en la、eh, promoción de lo que va a ser su próximo álbum. Después nos fuimos con los chicos de Saratoga. Un tema que me gusta mucho, que ya lo he sonado anteriormente, pero quise compartirlo. El tema Maldito Corazón. Esto es del álbum El Clan de la Lucha del 2004. Me gusta mucho la manera y la fuerza con la que se canta esa canción.、Eh, me divierte y me la disfruto mucho. Y cerramos este bloque con nuestros amigos de Gran Andes. Una banda de aquí de Houston, Texas.、Eh, de su álbum Renacer, el tema Tu v e n t r a un álbum de 2019 estábamos escuchando a la gente de gran andes que van a hacer el oficial f opening de la gira de b a r ó n rojo en e s t a d o s u n i d o s esa gira de despedida que se va a estar dando en california pues、eh, gran andes van a h a c e r los oficial f、eh, opening b a n de d b a r ó n rojo Así que eso era lo que teníamos en este bloque, mi gente. No me queda tiempo para más.、Eh, muchas gracias a todos los que han estado con nosotros en el chat durante este programa. A los que me han estado escribiendo en WhatsApp. A los que he podido saludar a través de Facebook.、Eh, muchas gracias. Okay, no se olviden que el próximo domingo regresamos con Heavy Metal Bunker Radio Show. A las 6 de la tarde, hora de Houston, Texas. 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 12 de la noche, hora de España. También no se olviden de buscarnos en YouTube Heavy Metal Bunker Review. Ahí vamos a tener posteados todas las reseñas, las entrevistas y todo lo que vamos a estar publicando periódicamente en este canal. Entre, suscríbase, mal que la campanita para que pueda recibir las notificaciones de nuestras publicaciones, ¿ok? Así que no teniendo nada más, los voy a dejar con el lechón atómico y la nueva lechonera del rock, que ahora también se está transmitiendo a través de AZ Rock en Puerto Rico. Los despido, que pasen una excelente semana, que trabajen poco y ganen mucho, que coman bien y beban más. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista, baby.